Gracias por la espera y, ante todo, muchas gracias a José Carlos también de la Red Urbana, presidente de la de la Universidad de Sevilla, que tenía hasta todo el pero cuando tenía un acto hoy no podía quedarse más tiempo. Gran amigo personal de Enrique de Ángeles, eh, por su amabilidad, por su entrega, cariño e infinita hostilidad que nos ha dado desde el primer momento en el que planteamos la presentación del libro de la Luz, así como a ver los que son del Departamento de docencia e formación continua y Anerba Rosso, de del Departamento de Comunicación de la Vuelta e más, todos han contribuido, han contribuido a este programa. Gracias de corazón a todos ustedes por venir, incluso desde fuera de Sevilla, A pesar de la red amarilla y de la que está cayendo, pero no es tanto como decía, uno está acostumbrado a que algunos meteorólogos sean tremendamente vencidos. <risa> tenía y tiene nuestro queridísimo Enrique Vila. Y seguro que Jesús, cuando pues hable, les contará una causalidad con relación a Enrique que sucedió el día en que la conocía. Gracias a Juanjo Benítez y a Blanca, su esposa, por todo y con mayor Ha Han estado siempre y cuando nos quiso piso de, de Enrique y Ángeles, ellos supieron encontrar el camino de la verdad. el que siempre defendió Enrique Villa y el que ha llevado a Juanjo a ser el autor y el personaje de este que es aunque los envidiosos y fariseos que por delante y a por detrás él también aprendió a huir de esa escoria y disimularse de la vida delante ¿sabéis qué? no he conocido a una persona más divertida y que se marchara más Cuando he tomado algo de vida. Era te ha hecho el rique? ¿Dónde? Pero tampoco alguien tan noble, leal y mejor intencionado que él. Y no voy a contar con esto, La he contado muchas veces, pero no quiero repetir. Le preguntamos una noche cuando los tres, ángeles, pique y... Y yo hacíamos, cada el programa del círculo. Y el primer noche tuvimos la suerte de tener a J. Medite, pues eh, me preguntaba: el que, que, Oye, ¿Qué estás preparando? Y me habló de este libro. Cuando pregunté a otra persona sobre la citada obra, aquella persona me dijo, delante de un ascensor, que fui a saludar a esa persona, Eh, que ese libro no venía a la luz porque era infumable. ¿Que ¿Quién se iba a pagar eso? Yo fingí una sonrisa. Ah, vale, vale. Y una noche, aprovechando que Enrique fue a Colufax, pues les, mm, me comía por dentro la situación y le dije: eh, Me ha pasado esto, pero por favor, no le digas nada a Enrique, no te preocupes. Entonces, por fortuna, hacen que engañar. Sí, porque cuando vuelve un par de semanas más tarde, Enrique lo primero que hace es preguntarme. Eh, además, con esta pregunta le voy a decir, ¿quién lo más de que Porque si todo el mundo tiene idea, pero le va a dar eh, cuenta un poquito de, de la talla moral y moral de Enrique. Yo digo, Marolo, ¿por qué crees que Fulanito ha dicho eso? Yo no le he hecho nada para que diga esas cosas. No puso una mala palabra, no dijo nada. Desde aquel día, siempre que salía del tema, yo los osodichos. ¿eh? No le escuché pronunciar, insisto, una sola palabra en contra, aunque seguía siempre haciendo esa pregunta, pero ¿por qué ha dicho eso? Ese era y es, porque sigue sí muy único en otras razones, Enrique Vila. Yo la alumno, de experiencias cercanas a la muerte de España, es el mejor y más serio estudio que se ha hecho, no solo en España, sino, quiero eh, decir que en todo el mundo, porque Enrique Vila viajó junto a su mujer por todo el país para conocer a las personas que habían vivido esas experiencias, las que se con rigurosidad, habilidad Y con un mensaje lleno de optimismo, siendo capaz de gritarnos el miedo a la muerte. Y aunque el dolor de la cuchillada por la pérdida de los ser tenido es tremendo e inevitable, este libro nos enseña a contemplar la muerte pues con una luminosidad y no con la oscuridad en la que siempre debemos bañado. Es un pecado lo que acabo de hacer, ahora que me la presentación, Pero nuestro nitito vida, como lo decía antes, su eh, sobrina, es además tenía problemas con nitito vida, eh, pues eh, se lo merece, se le hace él. Además, creo que está aquí, feliz, seguro que todo, no. con la rojas, el seis rojos, fumando un burrito y acompañado de Sepi, su fiel pastor alemán que se marchó y al que fue a buscar en otra dirección. Y si no me quedan seguro que lo que Juanjo Benítez y Ángel me digan de él mucho más interesante lo que yo he notado, los va a terminar que reconocer. Perdón por entenderme tanto y cedo la palabra al director de ediciones Arsenal, que son Muchas gracias. en otros lugares, pero no en una ciudad a la que personalmente y por las familiares de una calle. Sigue siendo una noche especial para mí por estar sentado al lado de Juan José Benítez. Pero sobre todo porque cuando edité este libro me llevé la mayor satisfacción del mundo. Cuando lo tuve en mis manos, a la primera persona que llamé fue a. Expresamente vine a Sevilla a darse. La cara de emoción y de sentimiento que tuvo al coger el libro, eso no tiene efecto. Me hubiera gustado que todos ustedes lo hubieran visto. Se el libro como si el libro tuviera vida. Quizás la tiene. El doctor Enrique. A la, que, a la que no tuve la suerte de conocer se encontrará en otro lugar pero también se encuentra en este libro en realidad gracias a ti ángeles porque cuando te lo entregué me he llevado una de las mayores satisfacciones que me he podido llevar en el terreno profesional yo quisiera yo quisiera contaros yo quisiera contaros aparte de que Se presenta oficialmente el libro de hoy y ya la primera edición está rodada. Enhorabuena, Enrique. Pero quisiera contar la historia de cómo llegó este libro a mis manos. Yo, hasta hace un año y pico, que no conocía a Manolo Gordo. Y en Cádiz, un día, sentado se en un bar, un amigo común nos presenta, se entera en el de que yo soy editor o aspirante a serlo. Y le comento de que estoy preparando una novela que va a salir próximamente al mercado, que ya ha salido, se llama Actual, escrita por Javier Castro Mirada, que trata sobre las experiencias cercanas a la novela. Le comento, oye, mira, la novela pues, está muy bien, el chico se ha basado en hechos reales, nombra a ciertos autores, por ejemplo, nombra a uno de Sevilla, que es el de Vila, la cara de sorpresa de Manolo, os la podéis imaginar. Yo, mira, pues, bueno, sí, sí. Yo tengo un libro que me gustaría que saliera en mi de más, de Enrique Vila. ¿Casualidad o causalidad? Yo personalmente pienso más en la que existe la causalidad que la casualidad. Si hoy estamos presentando, presentando tus libros con Ángeles, con Manolo, con José Benítez, es... pienso y creo que porque Enrique Milán López ha hecho todo lo que tenía que hacer para que su libro viera a la luz gracias Enrique y gracias a mí. gracias a vosotros es un hombre tremendamente tímido me ha dicho si sí, me deja un poco mejor pero Creo que todos estamos en la posición de escuchar a José Luis, que nos va a contar muchísimas cosas de sus experiencias con Enrique, con Ángeles y, bueno, y de su prólogo, que es también un ejemplo de cómo se prólogo. Así que tomaremos. Bueno, <coughs> aquí dentro del menos. y más. Siempre ocurre. ¿no? Las personas excepcionales, cuando se van, los que más o menos han podido estar cerca de él, lamentan una vez le dedicaba más tiempo. Pero en fin, yo me doy por satisfecho por lo poco que pude conocerle y lo mucho que recibí. Yo era un investigador muy salvaje, de tiempos jóvenes en los que viajaba constantemente, ahora también pero ya no soy tan joven y cada vez que tenía la ocasión de conversar con él, de visitarle, de verle eh, nos enfanzábamos siempre en las mismas discusiones sobre los mismos temas y era una auténtica delicia porque sabía más que nadie yo me quedaba asombrado porque nos retirábamos, nos marchábamos de la cena o de la comida de la entrevista que celebrando y cuando lo volví a ver al cabo de un año o de seis meses o de, o de tres años a veces ocurría así él retomaba la conversación donde la habíamos dejado y me decía aquel caso que me contaste de ovnis tal cosa de tal sitio pero no podía ser que en realidad ocurrió tal cosa que yo me quedaba sorprendido ni yo mismo recordaba es decir era una mente prodigiosa para lo suyo. Porque también es verdad que es el único señor que se pierde como se en una rotonda. <risa> yo cuando la me dejaba perplejo y yo me sentía cómplice, con él Me sentía eh, realmente feliz porque yo eso, también soy así. Entonces, yo le comprendía mejor que nadie. que me miraba con esos ojos que venía encima de las gafas y disculpaba a Ángeles le decía yo te perdono <risa> y se me quedó acabado de atrás y me dijo mira cuando tu mujer te viva te vaya a echar una roca o te diga tal cosa que normalmente le decía él tiene razón la única manera de salvarte es que tú le digas yo te perdono <risa> puedo asegurar que la <risa> Por lo cual agradezco sabiduría, el doctor, ni la sabiduría del doctor Vila. yo creo no que era fundamentalmente su gran característica. Han hablado también de la bondad que definitivamente yo jamás subía a un ser humano en no tener la, la sombra de reforce hacia, hacia nadie no teniendo pero la sabiduría yo creo que era su gran Característica. Era un hombre que dedicaba más horas al estudio de las que nadie puede dedicar. Eh, sabía absolutamente de todo, se documentaba absolutamente sobre todo lo que él necesitaba, quería o simplemente iba a escribir. Por eso yo recomiendo encarecidamente este libro, porque es eh, todo un bagaje de toda una vida de estudio, como nadie lo sobre ¿no? este tema. Y además, Es absolutamente esperanzador. Yo he conocido, bueno, todos han conocido a personas que han pasado Marcos, por caracas por la muerte de alguien, por ser querido, de algún familiar, amigo, etc. Y por muchas creencias religiosas que se puedan tener, por mucha, mucho convencimiento de que después de la vida sigue la vida, de, de, sí, de vida queda una enorme tragedia, una enorme desolación interior. más o menos desesperable, en suelo ser desiertos muy pedregosos que hay que cruzar y que hay gente que puede cruzarlo más rápidamente, incluso más cruzarlo, gracias a gente como el doctor Vila, gracias a Dios como este. Yo se lo recomiendo encarecidamente, no porque Enrique Vila es mi amigo, sino porque verdaderamente si conocen a alguien que tiene un problema de esa naturaleza, Simplemente que lo lea. Y con que lea, incluso, ni siquiera la primera parte, sino la segunda, es suficiente. Y con que lea el episodio del niño que ve al perro es más que suficiente. Es decir, campanilla que como a mí me gustaba llamarle a Victorino porque efectivamente era absolutamente dulce e inocente, eh, fue un hombre que dejó tras decir un rastro absolutamente de paz, de serenidad, de esperanza, era, eh, creo, para terminar, la persona a la que se podía acudir, fueras o no fueras investigador. En el caso mío, como investigador, con más razón, porque cuando uno atraviesa también esos desiertos de la duda, terribles, o de la desesperanza, o de las críticas feroces, alguien ahí arriba en algún sitio, movía los hilos para que no fuera a parar delante del amigo Enrique Vila. Y él escuchaba atentamente con esa seriedad que me desplomaba y que luego era todo mentira porque soltaba tres chistes para y te decía ánimo no importa. Y uno seguía el camino. Enrique Vila era, un, era una alerta en la vida seres humanos. Yo, de verdad, les recomiendo encarecidamente este libro porque es el único seguro que tenemos. Lo único seguro que hay, la muerte. Y si alguien te hace el regalo de ver la luz pues eso es lo que hay que aprovechar. Entonces, allá donde esté yo aprovecho para pedir un fuerte aplauso para que Eh, porque de Ángeles, igual que de Rique, eh, se puede escribir mucho, pero el corazón es que no nada. Volver a recordarnos las Jesús me ha contado algo que yo quiero que sepa: que fue donde me entregó el libro. Un sitio especial para todos. Eh, para casi todo se le entregó a la puerta del convento de Santa Ángel de la Cruz. Entonces, bueno, fue, fue un día emotivo y, y muy, muy especial. Fue una tarde maravillosa. Si he dicho todo lo que he dicho de Enrique, pues eh, lo de Ángeles es igual o mayor. Era tan tal cual. No me la duda Y aquí se en el callante. El libro se ha encontrado con muchas puertas cerradas. Por envidia, por... Por no sé. Por miedo, no se sé qué. Pero... Ha habido muchos amigos, entre comillas, que le pidieron a la gupita a Enrique, que ilusionado pues nada... ya parece no es que no lo van a presentar y se está sin atravesando un problema, no lo devolvían no contestaban y el, al final le dije a Enrique lo vamos a publicar Enrique se nos fue y le dije a Enrique, no te preocupes que el libro lo sacaremos ¿No? y se van lo que se hace antes de todo corazón, de todo bondad Tanto ella como él, pues nunca tenían reloj para nadie, atendían a todo el mundo, han tenido alumnos, muchos, desaparecían, seguían, nunca han cobrado absolutamente nada, han estado siempre, que se les ha requerido, y Ángeles sigue estando para todo el mundo, sigue estando, muy bueno, pendiente de su madre, pendiente de su familia, pero... Si algo necesita, ella se el lo Entonces ella tendrá que contar muchas cosas y yo pido un aplauso como agradecimiento por todo lo que ha hecho, porque esta hora de viene a Ya lo han dicho todo Enrique, ha entrado los que dicen. Pero vamos, la verdad es que el libro tiene una historia muy larga. Este es un estudio que Enrique empezó hace 30 años. Hasta 30 años investigando sobre las experiencias cercanas a la tuvimos Estuvimos cuando, cuando ella decidió que la gente era... en muchísimos programas de radio, de televisión, tipo todo, que todos tuvieran una experiencia, que lo empezamos a recorrer toda España. La vacación era para, para hacer entrevistas, para, para ver a, a todas las personas que habían tenido su experiencia. El libro tuvo su más o menos, um, al final pues se hizo. El libro los viernes en un montón de sitios. También me llamaron de, de, de, hasta de San Marino, con idea de publicar el libro. Me llamaron de Portugal. El libro estuvo en, en una editorial catalana, todo el mundo loco. el libro el maravilloso, el libro está el libro de los días, que sean que no. El libro, la verdad es que tuvo mucha gente en contra, eso no lo ha tenido, mucha razones. Cuando yo era recuerda recuerdo a su madrina. de yo de que si sí, era no, no, yo te juro sobre las feministas de tu marido que vivía en la salud. la verdad es que los dos hemos luchado muchísimo porque ese día lo sabiera y le di la salida. De lo cual, pues, me encuentro muy, muy orgullosa y muy contenta de que haya llegado de a los que tenga el éxito que, que está teniendo, porque no lo he visto, está la primera edición agotada ya. Quiero dar muchísimas gracias a Jesús, porque yo cuando me dijo mamá, lo voy a invitar un señor de Cádiz, mm -hmm. que y dije sí, a ver, a ver si voy a que violita, porque <risa> <risa> yo que dije, comenté con una persona, digo, no me llama a meterle a mí que este señor se echa muy alcalde. Y recuerdo que estaba en una clase y me llamó y me dijo, Oye, que es verdad que voy no a publicar el libro, ¿eh? que no es mentira. <risa> Así que yo quiero agradecerle muchísimo, muchísimo a Jesús lo que ha hecho con el libro. Aunque no lo hago, fijaros, yo no lo quiero como si fuera un familiar mío, lo quiero muchísimo. Porque es más que, que una niña, es un vida. Y lo aprecio muchísimo. Y ha luchado mucho La verdad que lo que hemos muchísimo por este libro. Y hoy es un día muy especial y muy contenta, muy emocionada, porque ya se, se le ha visto nada. Así que muchas gracias a todos por haber venido y espero que te guste. Y que... quiero dar las gracias al colegio médico y al señor presidente del colegio médico por la amabilidad que ha tenido para dejarnos a un día de colegio ¿eh? y, y a todo el mundo para venir Yo no sé si ¿sí queréis hacer una pregunta al editor, al doctor antes de que pasen a firmar lo que sí quiero es que no olviden pedir el libro en cualquier establecimiento, que debería librería ...que, bueno, ha distribuido, te lo ha dicho Jesús... Eh, ...la primera edición, mejor lo que me ha dicho, que la segunda, ya de hecho está en imprenta la segunda... ...entonces que el libro va a estar pronto, si no lo encuentran, va a estar pronto en, ...pero está, es, es muy difícil, en los tiempos que corren que con la que ...que bueno, que libros así, sin publicidad, sin campañas de marketing... sin dar meriendas a los medios de comunicación, sin convocarlo a la gente anunciándolo en todos los medios, que en las radios se vuelque, en programas de televisión, el libro lo hace un gran editorial que tiene muchos proyectos, ¿eh? creo que debe prestar atención a ello. Y además el libro ha sido, tal y como era, sencillo, sencillo, llano. Y como es arte. Así que si a hacer una pregunta, cinco minutos para que puedan seguir firmando con joyas de los vídeos. Si no, pasamos a la firma y las vamos para casa que la noche invita a este recorrido. Muchísimas gracias, droga, por y a todos los que les